y ratia en el 100.8 Dfm Cada jueves de 7 a 9 de la tarde Euskal música.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 Busca la música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Chaldeón y saludos desde la Sintonía de Berriozar y Retia, desde la Sintonía del 100.8 de la FM y en Internet a través de Euskiplaza.net. Jueves 15 de diciembre, 10 minutos que pasan de las 7 de la tarde y aquí comienza como cada jueves el programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, el programa Euskal Música. Como cada jueves de 7 a 9 de la tarde aproximadamente y durante 120 minutos repasamos todo lo relacionado con la música local. Hoy Euskal música va a tener un programa especial dedicado a repasar la discografía de la formación de Bilbo y Dibioch. Como te comentábamos ya hace unas semanas en una cuña que estábamos dándote a conocer en el programa de Euskal música hoy... Los 120 minutos los vamos a dedicar a E.D. Biotch, una banda que el pasado 19 de octubre del 2010 Decía adiós con un concierto celebrado en el Café Anchoquia de Bilbo Y en el cual tocaron las canciones más representativas de la trayectoria musical de la banda Por cierto, escucharemos uno de los temas del concierto Más concretamente, el tema con el cual cerraban dicho concierto El concierto del 19 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbo Así que si os parece, vamos a comenzar este programa especial con el primer trabajo discográfico, el álbum Herriar Entaupada. Comentaros que escucharemos tres temas de cada disco hasta llegar al último, el directo editado en el 2007. Sonidos duros que sus paisanos Lachen y Sudagar popularizaron a principios de los 90, el quinteto liderado por los hermanos Bizar ha tenido en el power metal europeo un espejo al Kevin Arche, convirtiéndose en los en mejores embajadores en Euskadi de referentes del género como Halloween o Stratovarius. Y se formó en 1996 por iniciativa de los hermanos Mikel Igor Cabizar, voz y guitarra, y su primo Juan Huarte al bajo. Tras ganar un concurso, la banda editó en 1997 su primer CD, Riaren upada de este primer larga duración, que contiene 12 temas, Vamos a comenzar el programa escuchando tres de esos temas, más concretamente el corte 2, Herriaren Taupadam, el corte 5, Gargoyxiang y el corte 8, Edibioch. Así que comenzamos con el primer trabajo discográfico, lo que es este programa especial dedicado a la discografía completa de la banda de Bilbo Edibioch. What do you say? Ahí estaban sonando tres de los temas incluidos dentro de ese primer trabajo discográfico de la formación Edi ese álbum Herriar en Taupada. Los temas titulados, eh, más concretamente, el corte 2, Herriar en Taupada, el corte 5, Cargo y sean y el corte 8, Edi que es con el que prácticamente con ese tema se dieron a conocer en el panorama musical. Seguimos repasando la discografía de Edi en este programa especial del jueves, día 15 de diciembre del 2011, Y vamos a seguir un poquito más adelante, ya que durante los siguientes años y con la entrada de Álvaro Alonso a la batería, el grupo ganó enteros y sus discos cosecharon un gran éxito, publicando dos años más tarde, en el año 99, su segundo disco, Arima Ratú, el cual pues contiene 12 temas, de los cuales, si os parece, vamos a escuchar el corte 2, Guernica, el corte 8, Amayur y el corte 10, Sure Kemená. Ya sabes, el Sure Kemená, seguramente ya lo conoces, una balada habitual en los discos, De la banda de bilbo así que disfrutamos de tres temas incluidos en ese su segundo larga duración Paz dutea Zara tochan Oro itzapena Aurera egiteko Beharrezko do Sin duda alguna, no olvidaremos, claro que sí, baladas como esta, Surekémena, incluida dentro de ese segundo trabajo discográfico de la formación de Bilbo y Divioch. Hemos escuchado tres temitas de este segundo trabajo discográfico, Guernica, Amalur, y ese y esa balada para terminar este Surekémena. Seguimos con más eh, discos, nos vamos hasta el año 2000, donde llegaría el tercer trabajo discográfico titulado Negarraren Amorua, un disco en el cual se incluyen 11 temas y de los cuales vamos a escuchar los temas Suasiak, Maita Sumbailitsan y Munduaren Silborra. Seguimos con este repaso que estamos haciendo a la discografía de Eidi Biots y lo dicho, nos vamos con esos tres temas incluidos en ese álbum del 2000, Negarraren Amorua. Ahí estaban sonando tres de los temas incluidos dentro de ese tercer trabajo discográfico para la formación Idiots. Dentro de ese Negar Arena Morroam, hemos escuchado los temas Siak, Maitash, Unbailitsan y Munduaren Silborra. Seguimos con el repaso que estamos haciendo. Este programa especial dedicado a la banda de Bilbao Indivios a su trayectoria musical, a sus discos de estudio y al álbum en directo con el cual pues eh, parece que hasta le hicieron una conciencia con el cual en el 2007 decían adiós musicalmente. Después sacaron en el 2010 ese concierto eh, que realizaron en octubre en el Café Anchoa donde, como te comentaba al principio del programa, eh, pues eh, presentaron ...y pudiste escuchar los eh, temas más clásicos... ...de esta banda de Bilbo y eh, Repasando, hemos escuchado tres temas del primer trabajo... ...editado en el año 97, el álbum Herriar en Taupada... ...hemos escuchado los temas Herriar en Taupada... ...Gargo y el tema Dioch. Nos hemos ido un poquito más tarde, hasta el año 99... ...donde editaban su segundo trabajo discográfico... Eh, ...titulado más concretamente... Eh, te lo digo ahora mismo, Arima Ratú, en el cual te podías encontrar temas como Guernica Amayur y el tema Surekemenam. Y en el 2000 llegaría ese tercer trabajo, ese tercer larga duración, titulado Negar en el cual hemos escuchado los temas Esiak, Maita, Zumbay Lichan y Munduaren Silborra. Nos vamos, si te parece, hasta año 2003 donde publicaran donde publicaron el Aima el Amaigabe Berrián que sería el último disco como cuarteto ya que antes de empezar la gira reclutaron a Peroki como guitarrista dando forma a la banda hasta el final de la andadura musical de Idi Biots en este álbum en este trabajo del año 2003 en el álbum Aima Amaigabe Berriá cuarto trabajo discográfico Vamos a escuchar, si te parecen, los temas Aureiras Aurem, el tema Urucharen Señalea y el tema Saspi Ate. Lo dicho, tres temas incluidos en ese álbum del año 2003, Amaigabe Berrías. De ta ga nunza, Estaban sonando tres temas incluidos dentro de ese álbum del año 2003, el álbum Amaiga Beberria, los temas titulados Aure Sauré, Gurutsi Aren Señalea y Saspi Ate. Y nos somos dos añitos más tarde, si escuchábamos tres temas del año 2003, ahora nos vamos hasta el 2005, donde llegaría el último disco de estudio de la banda IDIBIOTS, formada por Álvaro a la batería, Iván al bajo, Gorka a la guitarra y coros, Peroki también a la guitarra y coros y Miquel a las voces. El álbum lleva por título Odola Chután y en él te puedes encontrar 10 temas, entre ellos este que estamos escuchando ahora mismito, el tema Solame Naren Gilcha, pero aparte de ellos vamos a escuchar otros 3 temas incluidos dentro de ese, su álbum. Nos vamos a ir con los temas... Eh, titulados Odola Sután que ese tema que da titulado Lisco Bidea Videa Suregana y Maita Sunaren Indar Keriam. Tengo a Pues así sonaban tres temas incluidos dentro de ese álbum Último trabajo de estudio de la formación Idi Bioc Los temas Odola Sutan Un tema que daba título al disco Y que da título al disco Videa zuregana y Maita Sunaren Indar Keria Con la música de Idi Bioc Con la música de este último trabajo de estudio Vamos a repasar lo que hemos escuchado hasta ahora Del primer CDM El Herriaren Taupa editado en el año 1997 que contenía que contiene 12 temas, todos ellos en euskera, ya que Ibiotch ha hecho todo en euskera. Hemos escuchado los temas Herriaren Taupa dan Gaurgoisian y el tema Ibiotch. El álbum editado por el sello discográfico Oyuka. Dos años eh, más tarde, más concretamente en el 99, llegaría el segundo trabajo discográfico Arimarrazu que contenía y que contiene 12 temas. ...y en los cuales hemos escuchado... ...el tema Guernica, Amayur y Surekémena... ...también editado bajo el sello... ...discográfico Oyuka. Un año más tarde, en el 2000... ...llegaría el tercer trabajo... ...Negarraren Amorua... ...un disco que contiene 11 temas... ...de los cuales hemos escuchado... ...el tema Sueziak, Maita, Zumbaili-chan... ...y Munduaren Silborra... ...también editado... Bajo el sello discográfico Donos, tierra o yuca. Del 2000 nos vamos hasta el 2003, donde publicaron el a Amaigabe berrian que sería el último disco como cuarteto, ya que antes de empezar a gira, como te comentaba anteriormente, cogieron a Pecori como guitarrista, pero para la grabación eh, estaba el cuarteto, formado, como os he comentado anteriormente, por Álvaro la batería, Iván al bajo Gorka al, a la guitarra, y eh, Mikel a las voces. Dentro de ese su álbum Amaiga Beberria hemos escuchado los temas Aures Aurrem, Gurutxaren Señalea, Izaspi Ate también editado bajo el sello discográfico Oyuka. Y dos años más tarde en el 2005 llegaría este último trabajo de estudio de la banda Idiots, ahora formada por 5 por Álvaro la batería, Iván al bajo, Gorka la guitarra y Coros Pecori también a la guitarra y coros Y Miquel a las voces El álbum Odola Sután Un álbum que contiene 10 temas Y de los cuales hemos escuchado El tema que da título al álbum Odola Sután El tema Videa Suregana Y el tema Maita Sunaren Indarquería Editado también bajo el sello discográfico OYUKA Como puedes comprobar desde el comienzo hasta el final Todos los discos editados por una misma compañía Por un mismo sello Por el sello Donosierra OYUKA Sararen, danona den En el primer trabajo de Rianeta Upada había temas como Oraindik deira ute, Euskaldun berri, Noiz. Archain Arena Ocha o el tema Ichasuan Gaindi. Un poquito más tarde en el segundo trabajo, en el Arima Ratu, te podías encontrar temas como el Inferno Rain Asken el tema Lur, Sure Kemená o un verso para concluir el álbum. En el Negar Arena Morua te podías encontrar temas como Ampullu Lunak, Maita Zumbaili Chan, el tema Isengabeak, el tema Ochoen Abiam o el tema Arantxa Odoles Tatuak. En el Amaiga Beberrián te podías encontrar temas como, por ejemplo, el Aure Saure, que hemos escuchado, el tema Infinitum Est, el tema celatan Saspiate o el tema Arquillunac. Aparte, te podías encontrar un CD-ROM en el cual eh, estaban las letras en castellano, en inglés y en francés. Y en este último trabajo, en el del 2005, el Odola Sután, te podías encontrar temas como Amets Mercatua, lo que estamos escuchando, Envidea Suregana, Egaren Itxala i Memorian o el tema que cerraba el álbum Argia Amatatu Arte. También se incluye una pista multimedia donde estaban las letras en varios idiomas y el videoclip del reportaje de la grabación del disco. Y antes de ir a disfrutar lo que es las casi casi 35 minutos que nos quedan de programa disfrutándolo con el álbum en directo, vamos a pues a escuchar lo que nos comentaba Miquel eh, sobre eh, la banda Edi Esto es lo que me, lo que comentaba mikel sobre lo que ha sido la trayectoria musical de esta banda, de Edi Biotch. es algo así como corazón de buey, aunque sea el toro castrado es el que tira siempre de todo ¿no? Un grupo muy cañero... ...que dice las cosas que le sale de dentro ¿no? El secreto de, llegar, de llevar todos estos años... ...11, hace un este año ya... ...y el tener tantos discos y más de 500 conciertos... ...y estar los mismos... ...eso quiere decir que todos eh, regalamos la misma dirección... ...y que, y que estamos al 100% en esto ¿no? El, el tema de cantar en euskera... ...todavía la gente es bastante real hacia, a acogerlo ¿no? La gente si sale del castellano del inglés... ...parece como que... ...que, que no les entra ¿no? Yo creo que todavía hay mucho que decir aquí ¿no? Y hay muchos grupos... Y no, todo, al fin y al cabo en no todo política, ni mucho menos, ¿no? Invito a todo el mundo a que escuche a Edibiotz, que, bueno, es un grupo que, que lo hacemos todo, como he dicho antes, con el corazón y hacemos todo en el local. Que la gente nos da la oportunidad de, de, de poder llegar a ellos, ¿no? ...pues eso es lo que comentaba el vocalista de la banda... mikel sobre Edibioch... ...esos 11 años cuando se hizo... ...esta, bueno, mini entrevista... ...en uno de los medios de comunicación... ...y lo dicho vamos a acabar el repaso... ...a la trayectoria musical de Edibioch... ...con el álbum en directo Edibioch... ...grabado en Santurchi y aquí al ladito en Anshuain... En, ...en un disco en formato Digipack... ...donde, bueno, se encuentra el concierto completo... ...en formato DVD... ...y 14 temas en formato audio... ...así que hasta las 9 aproximadamente... Vamos a escuchar y a disfrutar esa descarga que hicieron Edibiotz en ese año 2007 con ese álbum en directo, lo dicho, grabado en Santurchi y en Anshuain. Enturtze! Gabon! Ezkerrik asko! Gaur e, guretzako da oso egun beresia, ze bueno, osputu nahi genuen e, amaru urte hauek, es? Orduan guretzako urte hauek, ta kontzertu guztiak, ta entzaiu guztiak, ta zuek esagutako jende guztiak, izan dira opariak, es? Ez? Ezkerrik asko! Eta bueno, egun beresia denez, opari batzuk... E, Ekarri dizkiz gutez. Len latzen taldean Ibilitatkoa Santa gaur egun une taldean Aitor Uriarte. Aupabiasker. Idibiotz. Gau! Gau! Ezkerkazko! Dalazko justitzaigun lagun bati beti erregelatuko diogu. Beti lez ez inigoren zat. Eta neto-beto kanta babesteko. Madrindik etorretako lagun batek. Sobertaldean ibiltakoa, gaur egun zabian, Carlos Eskobero! y aquí hoy su placer enorme buenas noches a todos Pues ahí estaban sonando cuatro de los temas incluidos dentro de ese álbum en directo de A.D.B.O.G. grabados en Santurchi y en Ansoaim. Es un único con el álbum de ¿eh? Editado en el año 2007. El álbum en formato Digipack con el concierto completo en uh! DVD y 14 temas en formato audio. También hay que comentar que ha habido un montón de colaboraciones en este álbum en directo, como has podido comprobar, la de, más concretamente, Aitor Uriarte de Lachen y UNE, la de Carlos Escobedo, de Xavier Schover, la de Miquel Robert de Tierra Santa, la de Brigi de Coma, la de Óscar de Lujuria, la de J.Molli de Hamlet, la de Aitor Gorosabel de sutagar y la de Pedro y Jimmy de la formación Flying Freakers. En el CD te puedes encontrar dos extras, uno del tema Surekevenan junto con Maite Itoiz y junto a John Kelly y el tema Saspiate con la colaboración de Manuel Martínez de Medina, Zara y con Marc de Estirpe. Y en lo que se refiere al DVD, aparte del concierto en completo, como te comentaba anteriormente, hay unos extras, el making of del eh, concierto y un documental sobre la gira de Edi Todo en álbum en este álbum en directo, editado por el sello discográfico Santo Grial Producciones. Pues hasta aquí el programa de hoy, el programa de hoy, jueves día 15 de diciembre del 2011, un programa muy especial dedicado íntegramente a repasar la discografía musical de la formación Itibiochi que comenzó en el año 1996. Un añito más tarde, en el 97, llegaría el primer trabajo de Riyar en Taupadá. En el 99, el Arima Ratú. En el 2000, Negarra en Amorrua. En el 2002, Amaiga Beberria. En el 2005, Dola Y en el 2007, este álbum en directo, Iribioch, grabado en Santurchi y en Ansoain. Hemos escuchado los temas Riyar en Taupadá, Gaugo Ishan, Iribioch, Guernica, Amalur, Surekemená. Su Asia que maitasun mailitzan munduaren amorrua aurrez aurre gurutzearen seinalea 7 ate ondora sutan bidea zure gara maitasunaren indarkeria y parte del concierto de Edith Viots en este álbum en directo Espero que a los fans, a los incondicionales de Idiotx les haya gustado el programa y a los que no son tantos, espero que hayan disfrutado de estos 120 minutos con el metal de esta banda de Bilbo, de esta banda Idiotx que nos dejaba el 29 de octubre del 2011, nos decía Dios, con un concierto celebrado en el Café Anchoquia de Bilbo y en el cual tocaron las canciones más representativas de la trayectoria musical de la banda. Oh, oh y con uno de los temas que pues eh, pudisteis disfrutar. Uno, un servidor estuvo ahí, o sea, que disfrutó y disfruto a gusto hasta el final del concierto, el final del concierto fue fue impresionante. Si no, vamos a escucharlo ahora mismito ya para ir terminando el programa de hoy. Os vamos a dejar con ese tema, el eh, himno de David el tema del grupo ED Biots que se llama así, Edibioch. Con él te dejo. Volvemos el próximo jueves, 22 de diciembre, con entrevista y con ya el programa normal y corriente. Tendremos a Esian en los estudios presentándonos su nuevo trabajo. Eh, Itchetik eh, ha costado, pero lo hemos conseguido. El jueves que viene estarán por aquí, por Berriozar Ratia, para presentárnoslo. También tendremos la agenda de conciertos, eh, las noticias... Y repasaremos un álbum del recuerdo. Eso será la semana que viene. Hoy, lo dicho, nos hemos centrado con en Idiots y lo vamos a cerrar con un tema que a mí, por lo menos personalmente, si estuviste en el concierto, te pone aún el, la piel de gallina. Es el tema Idiots, con el cual se despedían de toda la gente en esta trayectoria musical que ha durado desde el 96 hasta el 2010. 14 años de auténtico metal y nos decían adiós con esto y yo también te digo adiós será hasta el próximo jueves agur o no pasa